Vamos a charlar unos minutos con Mónica Rodríguez, integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mónica, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás Pablo? Bien, bien. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, eh, Mónica, hay una noticia que empezó a trascender eh, durante el fin de semana, hay un fallo judicial, un amparo que prohíbe la venta eh, de una marca de misoprostol en farmacias. A ver si podemos entender de qué se trata esto sí esta estas sí son maniobras muy habituales este siempre hay algunos jueces o jus que activan eh, con sus fallos este de una manera que es eh, funcional a los antiderechos de las personas eh, siempre hay alguna organización que produce algún recurso de amparo generalmente son este Eh, organizaciones pertenecientes a, a los antiderechos ligados a alguna de las eh, religiones y eh, luego aparecen estos fallos que son funcionales a esta misma línea de pensamiento y se colocan barreras, como por ejemplo la venta en farmacias de una marca, como bien vos dijiste, eh, que tiene misoprostol, eh, que es la droga, Que se utiliza la medicación que se utiliza generalmente para diferentes eh, usos pero uno de esos usos son para eh, por sus efectos para eh, la interrupción de los embarazos lo que nosotros queremos decir que la droga no está prohibida por una eh, por una contraindicción eh, respecto de sus acciones o de sus funciones o porque haya un fallo No, a un fallo me refiero en la medicación, ¿verdad? sino sí. por la interpretación de esta jueza respecto del uso público o en farmacias de esta medicación. Uh -huh. Nosotros queremos tranquilizar a las personas respecto de cuál es el punto. Se van a generar acciones en contra de este fallo, eh, uh -huh. de, buscando, como ya se ha hecho en otras instancias eh, de contrarrestar el efecto que pretende producir eh, con este fallo la jueza, que es impedir que las personas este, puedan obtener la medicación con una compra directa en farmacias. Esto, por supuesto, que no inhabilita eh, que las diferentes organizaciones de salud, por ejemplo, los centros de salud o los hospitales, cuenten con esta medicación, Y uh -huh. ¿Sí? Esto tienen que quedarles en claro a la población. Eh, no va a haber una carencia de esta medicación en las, en las instituciones de salud, eh, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, eh, las que realiza habitualmente la compra y la previsión de medicamentos que realiza el Ministerio de Salud de nuestra provincia. ¿Mm? Claro. pero sí hay que generar una acción concreta para tratar de eh, eh, inhabilitar este fallo de retrotraerlo como ya se ha hecho en otras oportunidades yo quiero que se queden tranquilos en este aspecto hay posibilidades de acción, acción de hacer, realizar acciones concretas para inhibir este fallo ah. eh, sucedió en otras oportunidades por ejemplo con la anticoncepción hormonal de emergencia las cosas conocida este habitualmente como la pastilla del día después. Estuvo muchísimos años bloqueada, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, por esta organización, el Portal de Belén, y eh, estaba eh, prohibida su distribución. Mm. Y eh, se consiguió revertir esto. O sea, tenemos las herramientas legales desde todas las organizaciones y desde el mismo Estado muchísimas veces para bloquear estas interferencias que hay a la eh, al suministro de cierta medicación. Claro, y, Mónica, eh, y y aclarar que, como lo decíamos al principio, es una marca, eh, hay otras, me imagino, de sí, esta droga eh, es, de venta. Por para... supuesto, porque mm. es una de las provisiones, nosotros claro. sabemos que hay eh, laboratorios que, que se pueden conseguir otras marcas, pero más mm. allá de esto, ¿cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es hacer pensar que es una medicación que no tiene que circular, que tiene que ser prohibida, que tiene que ser limitada la, eh, al acceso del público, y justamente es ir en contra, vulnerando los derechos de las personas a recibir eh, la medicación acorde a los adelantos científicos y tecnológicos que se tiene. Por supuesto que la medicación, además, se, se compra con receta, o sea, siempre hay un profesional que avala sí. este, la compra del medicamento. Entonces, nos damos cuenta que todas estas son estrategias que se realizan para que las personas no se encuentren con el, el derecho que les asiste a tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Va todo esto en la misma dirección. ¿sí? Mm. Eh, por supuesto que, que son a veces avances y retrocesos que nos pone el poder judicial asociado a ciertos poderes políticos e ideológicos de turno, pero estamos desde hace muchísimos años trabajando desde las organizaciones, inclusive en este momento con aliados dentro de algunas <coughs> gobiernos eh, para que eh, no no no funcione más esta, no funcionen estas prácticas, no se eh, no nos bloqueen los derechos estas prácticas de los antiderechos. Claro. Eh, bueno... eh así que Sí. No, no, eh, eh, completalo, completalo de este tema porque te quería consultar sobre otra cuestión. Sí, por, pero además, eh, por ejemplo, hacia nuestra provincia, aunque sigamos activando en el, en el resto del país, eh, en nuestra provincia avisarle a las compañeras, a las personas, a las familias, que eh, es una responsabilidad del Ministerio, es un compromiso del Ministerio que la medicación esté a disposición de las personas, eh, de todas las personas que lo necesiten, y eh, decirles también que desde las organizaciones, por ejemplo, del foro y de todas las organizaciones que activan emergencias, permanentemente estamos en contacto con las autoridades para eh, certificar que no haya faltantes respecto de la medicación que es necesaria. ¿Mm? Eh, Mónica, el viernes fue una jornada que se hizo, que organizó el Ministerio de Salud aquí de la provincia sí. sobre ILE, eh, sí. sobre la interrupción legal. Eh, y se hizo sí. mucha propaganda de que en La Pampa es una de las provincias que más avanzado está con el tema de la ILE. ¿Esto es así a nivel país? No, a nivel país no es así. mira nosotros estamos... Eh, estuvimos sábado y domingo en la plenaria nacional de la campaña nacional. Mm. ¿Qué significa? Nos encontramos allí aproximadamente 200 representantes de todo el país para, eh, para diferentes situaciones. Una de ellas fue se informase cómo es la situación en otras provincias. Sí. Es absolutamente, eh, digamos, diferente el panorama en cada una de las regiones. Tenemos como, por ejemplo, en nuestra provincia que tenemos un protocolo, protocolo o guía eh, que plantea cómo debe ser eh, la interrupción legal del embarazo dentro de todos los ámbitos de salud pública en todo el territorio, y no solo en los hospitales, sino también en los centros de atención. Es una guía que eh, se capacita a las personas. De hecho, el viernes capacitaron formaban parte de, de la capacitación más de 100 efectores y efectoras de salud, eh, mostrando cómo han ido los avances en cada uno de esos territorios. Yo quiero recordar que nuestra provincia... Eh, durante muchos años el foro eh, pampeano con todas las organizaciones que nuclea luchamos por tener el mejor protocolo posible de interrupciones legales del embarazo. Y quiero dejar en claro que es interrupciones legales del embarazo porque son aquellas este, que se solicitan de acuerdo a causales. Que esto es diferente a la interrupción voluntaria del embarazo sí. que es la ley por la que todo el país en todo el país estamos luchando para que se este, apruebe eh, pros, posiblemente en los próximos meses, ¿sí? Uh -huh. eh, porque es una un compromiso del actual presidente sí. el, de Fernández eh, a llegar a la despenalización y legalización del embarazo en el país. Recordemos que fue el debate del año 2018 sí. en el Congreso. Bien, sí. eh, eso es La IVE, nosotros para la ILE, o sea, las interrupciones legales del embarazo por causales, la causal violación o violencia sexual, la causal eh, afectación, riesgo para la vida o la salud de las personas, salud en un concepto integral, tenemos guías para trabajar con ellas. Nuestra provincia tiene una guía del 2018 modificada, por la que luchamos todos y todes, Eh, y que desde el año 2018 se está aplicando y llega a toda la provincia. Esto, por ejemplo, muchas provincias no lo tienen. Otras provincias cuando lo van a implementar se encuentran con barreras, con barreras con que hay hospitales que, que no las practican, con que hay negación de derechos, con que no entregan la medicación, con... Esto es muy habitual. Otros lugares, por ejemplo, las personas ni siquiera pueden acercarse a las autoridades para hacer los reclamos. Por lo tanto, en esos espacios se han desarrollado otras alternativas de acompañamiento a la interrupción de los embarazos desde las organizaciones, pero no desde el Estado, ah. no desde un ministerio o una subsecretaría de salud. Eh, y por el otro lado... Eh, es como que está focalizado, no hay un compromiso del gobierno de esas provincias respecto de estos derechos. Ni del gobierno de la provincia, y eso significa que el poder político de esas provincias son adversos a eh, garantizar estos derechos. Que en este momento no es lo que sucede en nuestra provincia. Mm. Tenemos seguramente que se haya desarrollado el protocolo, que tengamos la medicación a disposición que se, se, as, se aseguren las interrupciones del primer trimestre y del segundo trimestre eh, de las gestas, nos dice a nosotros que hay un compromiso desde el poder político de la provincia con que estos derechos sean garantizados. Esto así no sucede en todas las provincias. Por supuesto que hay provincias que están avanzando muy bien, inclusive nos han superado en un, en un aspecto, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, producen el misoprostol en sus laboratorios provinciales. que Esto seguramente es un, un paso muy importante eh, y que como campaña nosotras planteamos que a nivel nacional se debería producir la medicación tanto del misoprostol como de la Mifepristone, que es otra droga que también sería necesario tenerla, contarla en el país y que por el momento no la tenemos en el país. Porque hay que modificar una norma del ANMAD, que es una organización ...en vinculación a la autorización de los eh, de los medicamentos, eh, entre otras cosas. Eh, Moni... Pero pero estamos bien, en ah. la provincia de La Pampa estamos bien. No quiere decir que estamos eh, en condiciones este, ya extraordinarias, no, no. Sí. Todo esto es un proceso, se va avanzando. Pero lo que nos dijeron las capacitadoras que estuvieron el viernes... ...y que nos conocen en este proceso de capacitación desde el año 2014 que han notado que los equipos de salud, los equipos intervinientes eh, han eh, dado un avance notable eh, y muy muy auspicioso eh, respecto de las garantías de los derechos a la población. Eh, lo mencionaste a la pasada y que está la expectativa de que la ley eh, del aborto se apruebe el año que viene, eh, con el cambio de gestión, con Alberto Fernández, con Ginés González García este como Ministro de Salud, es así. Mira, eh, nosotras escuchamos lo mismo que el resto de la población, que esto es la, eh, el compromiso que ha tomado el presidente que asume mañana. Realmente nosotras lo vemos como un paso auspicioso, justamente en la plenaria estuvimos hablando de eso. Es un paso auspicioso. Por supuesto que nosotras tenemos un proyecto propio ustedes lo saben sí. todo, cada dos años la campaña y en el 2018 presen, en el 2019 disculpe sí. presentamos un nuevo proyecto pensamos que nuestro proyecto es el que contempla de manera óptima eh, todo lo establecido en las convenciones internacionales y en los derechos garantizados en nuestra constitución respecto de los derechos de las personas con capacidad de gestar La, pensamos que nuestro proyecto es amplio ha tenido modificaciones respecto a la experiencia que hemos ganado en estos años por lo tanto lo ponemos este, lo, lo vamos a solicitar de hecho se ha solicitado una reunión con el presidente y con sus equipos para eh, dialogar sobre este proyecto pero también sabemos que hay otros proyectos y también sabemos como que es una de las, este, de las potestades del Poder Ejecutivo, generar su propio proyecto. Lo que esperamos es que, en este caso, si el Ejecutivo decide este, redactar su propio proyecto, tome o capte eh, la mayor parte de las consideraciones importantes que tenemos en nuestro proyecto. Que volvemos a decir, no solamente pretende garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, pretende garantizar en todo el país las normativas que protejan los derechos de niñas y, y, y niñas y adolescentes y de mujeres, por supuesto, y personas con capacidad de gestar, sino que explica bien y garantiza los derechos de las eh, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad y, y también eh, monitoriza la, la aplicación de la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos. O sea, es, es un proyecto muy amplio muy amplio y, y pretende eh, contemplar todas las aristas de esta situación. Por eso pensamos que es un excelente proyecto, nos eh, complacería muchísimo y es nuestra expectativa que el presidente y su equipo tomen esto. Por otro lado, si vos me permitís, porque sí, tania, me estoy entendiendo a mucho, eh, nosotros conocemos a, a Ginés González García de su gestión anterior durante el gobierno de Néstor Kirchner. Queremos recordar que él fue el primer ministro que elabora un protocolo de interrupción legal del embarazo y fue el protocolo, digamos, el protocolo marco con, con el que todos nos manejamos en todas las provincias durante estos años para poder asegurar y garantizar interrupción legal del embarazo y luchar por ese protocolo, que tuvo pequeñas modificaciones porque cada vez que había un avance en las leyes se iba incorporando en esos protocolos. Así que se se dictó en el 2007, se corrigió en el 2010, en el 2002, en el 2015, pero siempre fue sobre la base de Ginés. Y en su momento la gestión de Ginés fue firme en esto. No se puede seguir negándole y garantizándole derechos a las mujeres que los tienen concebidos desde el año 1921. Y además eh, es un problema importante a solucionar, es una deuda de la democracia con las mujeres, y con las personas con capacidad de gestar, eh, seguir manteniendo la inseguridad este, y la vulneración de derechos que significa el aborto clandestino, el aborto inseguro. Así que nosotras tenemos una fuerte expectativa de que el equipo de Ginés, que el equipo que va a ir en el Ministerio de la Mujer, que diferentes personas que se están conformando dentro eh, del equipo de gobierno de Fernández, eh, vaya en dirección de proteger estos derechos Eh, de las personas que han sido vulnerados sistemáticamente de aún en democracia que lo decimos siempre es una deuda de la democracia argentina para con las mujeres y las personas con capacidad de gestar que siga el aborto eh, habiendo abortos inseguros en nuestro país eh, Ojalá se cumpla con esto, Mónica eh, Te agradecemos estos minutos con Kermés Sí, nosotras siempre agradecemos la posibilidad de, de entrar en contacto con con la población a través de ustedes. Muchas gracias, compañeros.